para hablar de los nacimientos del Hospital de Campo de Mayo durante la última dictadura y de la distribución de bebés apropiados a través del movimiento familiar cristiano. Desde Mendoza, un cantautor que con su disco está desembarcando en Buenos Aires. Vas a conocer a José Quiroga. Adelanto de la visita que la semana que viene Llegará desde Santiago del Estero A los estudios de las 7.50 Las chacareras de Marquetti y La Brasa En el mini recital de las 3.30 El charango de Ariel Carlino y La Leyenda En el especial, a la salida de cada Info, tendremos versiones de Canción con Todos. Le vamos a presentar algo del primer disco de la banda franco-argentina, Nana y Nada. ...tendremos el blues de la Borgonia... ...que mañana vendrán a tocar en vivo... ...aquí a Prohibido Amanecer. ...tendremos... ...madrugada de música latinoamericana... ...como la de todos los viernes... ...Drexler, Compay Segundo... ...Santiago Feliu, Calle 13... ...Rubén Blades, Pablo Milanes... ...Soledad Bravo... ...Milton Nacimento, Juan Falú... ...Marcelo y Aymama... ...Hugo Díaz y no te va a gustar. Arrancan cuatro horas con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De cero a cuatro. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día llega a sus primeros 11 minutos... La temperatura para Capital y alrededores es de 5,1. La visibilidad óptima 10 kilómetros y la humedad es del 92%. El pronóstico del tiempo indica para el día de hoy una máxima de 15. Lluvias para el sábado por la tarde y por la noche, y una máxima de 13 grados. El domingo vuelve el buen tiempo, 16 de máxima, y el lunes 18. Vamos agendando vías de comunicación 5354-6655. También nos encontrás en Facebook, no prohibido amanecer. Nos podés escuchar a través de internet www.radioam750.com.ar Ariel Carlino, el hijo de Alfredo, es uno de los mejores charanguistas del presente. Él y su grupo La Leyenda serán los dueños de la última media hora del programa de hoy. Ariel Carlino y la leyenda, la voz de Florencia Dávalos. Carlino, su charango y su grupo se van a hacer cargo de la última media hora del programa de hoy. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AN750. Te prometí una comunicación con Mendoza Te prometí presentarte a José Quiroga Pero primero un poquito de su música José, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy contame, bien. contame en qué parte de Mendoza te encuentro a esta hora de la madrugada. mira ahora estoy en un bar que está en la Alameda de Mendoza. Eh, Alameda es como un lugar muy representativo de mi provincia, donde hay una alborada gigantesca, donde yo creo que nacen muchas canciones, entre ellas folclóricas, eh, donde hablan del otoño en Mendoza, donde hablan de... de, de De, de, de la alborada esta que, que, que cuando viene el otoño justamente en esta época es todo un amarillo intenso de hojas porque porque porque es muy es muy, muy, muy bello el, el, el, el, el, los colores que hay uh -huh. en, en esta época ¿no? bueno, acá en Alameda justamente hay un bar que se llama bla bla bla y bueno, estoy acá con unos amigos y justamente estamos brindando por este nuevo hijo por este nuevo hijo Que que, que, que que ha que ha llegado a mi vida no uh -huh. y bueno o sea muy bello escucharlo en tu programa Gustavo esa canción que estaban escuchando se llama canción de luz Sí, señor. y y bueno habla un poco más un poco un poco un poco de eso no uh -huh. un poco de de donde era donde donde donde donde hay oscuridad siempre siempre siempre vamos a encontrar luz aunque sí, uno sí. no lo crea no bueno. José nosotros siempre le, le planteamos a al oyente que estas son cuatro horas para recordar o para descubrir, depende de qué lado del mostrador estés parado frente a cualquiera de los sonidos que, que aparecen. Háblale eh, al que ya te conoce y fundamentalmente al que no te conoce en función de quién es José Quiroga y después ya nos metemos en qué es Canciones para cuando el agua esté calma, tu último disco. Sí. Bueno, José Quiroga es un cantautor de acá en Mendoza que ya lleva sus buen sus buenos años, eh, como, como quien dice, la uh -huh. y no dejando de aprender. Uh -huh. eh, uno siempre anda aprendiendo todo el tiempo y, y bueno, mi primer disco que se llama José, José, José Quiroga, Cine el Acento, uh -huh. eh, que ya lleva, ya, ya tiene sus su, su ocho o nueve años. El segundo disco ya es con una formación más banda, que se llama José el Monstruo. Y este último, que es un disco que que todavía está editado, pero todavía no saco los discos por una cuestión de, también de, de quererlos sacar primero por, eh, por eh, la web. Sí, es que es, es, la, es la primera vez que lo hago, uh -huh. y la verdad es que me está resultando bien. Sí. Después lo iré a editar. Uh -huh. Y, bueno, es, soy un, canta, un, un cantautor amante de las canciones experimentales, amante de las canciones que, que dejan un mensaje las canciones orgánicas como bien dice las canciones viscerales sí. yo encontré retazos tanto en tu poesía como en el envase de cada uno de esos textos un montón de, de, de retazos que tienen que ver con, con la canción popular con giros que uno este, por ahí este, tiene, tiene este, vistos recordados de, de algún lugar ¿cuál es la cuál es esa mochila con la que vos cargás y con la que armás todo lo que armás, digo cada uno de nosotros en su trabajo es nada más que eso la mochila que uno viene trayendo de su pasado como, como oyente, como intérprete, eh, ¿por dónde pasan esos giros que uno descubre? tienen hasta qué sé yo arreglos que se parecen este en algunos temas y, y después los vamos a manejar en algunos temas hasta hay sonido Beatle, en algunos temas hay hay sonido spinettiano, pero contame vos yo creo que Es, es un poco de todo. La música argentina, en cierta forma, el rock ya tiene ya como una, como una particularidad y una trascendencia que, es, que, que no deja de ser folclórica y, y, y tanguera, ¿no? Porque sí, sí. uno, en cierta forma, nuestros padres, me hago como que no, nos fueron educando también con esa música uh -huh y más allá que a uno le gusten los Beatles como decís vos le gusta Pat Meceno que le gusten muchos autores como Flaco Spinetta como como la música regional de acá en mi provincia eh eh no deja no no no deja de, de, de que la sangre viste por ahí pese un poco más que el agua pero sí. más allá de todo eso yo creo que también hay una hay hubo eh, una Una búsqueda en su momento Donde empecé a experimentar Por eso no, no, dejo, de, de, de, de, no dejo de lado La palabra experimentación Porque sí. entre además en realidad es, es, Esto de hacer música Es algo como lúdico, ¿no? Porque uno empieza a tomar cosas eh, De un montón de, de, de, de, de, de estilos musicales Y al, al, al terminar la canción Es como que jugás un poco Y, a, y, y, y haces eso Es como experimentar musicalmente Un montón de cosas Y cuando escuchás Decís, ah, esto está bueno Esto... Mm -hmm. Podría, podría ser original, eso lo, no lo digo yo, por ahí pod, lo, lo podrían decir ustedes. Uh -huh. pero, pero básicamente sí, es, es, es, algo, es algo lúdico. Y sí tomo como, un, como, a la hora de escribir, tomo como, como referente. Adelante, acá hay una persona que, que, que escribe mucho y se llama Armando Dejada Gómez, sí, claro. el cual nos ha dejado un gran legado en Mendoza uh -huh. a la hora de escribir o a, a la hora de evocar. En, sí volcar canciones uno es como que toma mucho muy muy, muy, muy mucho sí. a esas personas, Bob Dylan a la uh -huh. hora de escribir por ahí los invito a, a escuchar canciones de Bob Dylan subtituladas y, y los mensajes que dejan que dejan metafóricamente o la hora de, de, de, de ensamblar la música con la letra es, es, es muy exquisito y bueno o sea dentro de, de de mi pasado también hay como una mezcla un montón de de, de rock de jazz de uh -huh. De de, de de qué sé yo de, de, de música regional de acá del tango eh hoy en día es como que gracias a Dios puedo decirte que acá en Mendoza nos da un, es como una moza inspiradora para sentarse a componer, está muy bien hay algún este algún este viaje previsto un desembarco en Buenos Aires de canciones para cuando el agua esté calma, este disco lo voy a presentar en julio muy bien. eh a lugares como o sea, hay, un, hay, un, hay, hay en la calle Marcelo de Teadear y Montevideo hay un hostel que se llama El Sol uh -huh. después voy a ir a, a, a, a, a un hostel a otro hostel también de ahí, eh, digo hostel porque por ahí está bueno, porque siempre en los hostels hay gente eh, eh, eh, que no es de la provincia okay. que no es del país uh -huh. y está bueno por ahí llevarle los discos de, y, y, y es como que está bueno que, que, que, que escuchen Sí, sí. Y después hay unos, hay unos lugares así como vuela el Pez, eh, uh -huh. hay Casa Dessens, eh, lugares así bastante interesantes como para ir también a, hacer un, un, una, a, a volcar ¿viste? las canciones así con plan, plan un set solo con algunos pedales, algunas uh -huh. guitarras. Y por qué no, por ahí yo, yo, llevarme algún, algún amigo que, que, que toque conmigo para allá o encontrarme algún amigo allá también. Claro, pero en principio sería una una especie de versión más acústica de lo que escuchamos a través del disco. Sí, señor. Y el disco, como vos decís, lo pueden descargar de la página de Facebook, uh -huh. José Quiroga, sí. eh, lo, lo, lo, lo buscas como eh, banda o músico, porque es una página, y, y ahí pueden descargar el disco, este último, que se llama Tiene Dos, son dos, son dos discos en uno, en realidad, Exacto. porque son cinco canciones que se llaman Villegas, y las otras cinco cinco sí, canciones para cuando el agua esté calma, ah correcto y y ahí es como que ahí está esto último que he volcado grabado en un estudio de Mendoza con con muchos invitados de acá de Mendoza uh -huh. eh en el disco anterior que fue con la con la agrupación eh, de José y el monstruo ahí tengo tengo músicos invitados Eh, a nivel nacional como Orozco Barriento, Mariela de Sin Pecado Pero este disco es más como más eh, austero, es como más íntimo uh -huh. Y han sido todos músicos eh, también de Mendoza Y, y he, he, he, he tomado como una iniciativa así también de trabajar como la, la, la trova no es, no es música trova, pero en realidad, trabajan la trova rosadina? Sí, claro, claro Bueno, eh, y hasta eh, tiene no, algún giro de la trova sí, cubana, señor. pero más del estilo Feliú que, eh, que de la primera eh, ex, etapa. Vos lo has dicho, Gustavo. Mm -hmm. Bueno, esto fue grabado en el estudio RCA Víctor, un estudio eh, que, que cuando vengan a Mendoza tienen que conocerlo. Bueno, no? es como una bodega que bueno, entras al estudio y es una bodega, ya hay olor a vino, imagínate Gustavo, que era una ex bodega que se transformó no, en el. Estudio? No, no, él, él, él, la ha hecho bodega, él, El, el Víctor la ha hecho bodega ah, y bueno entras, entras ahí le ya le dio, el que, formato, sí. le dio el formato de uno de los escudos de la provincia <risa> sí, señor. Y, y armó, y armó ahí el estudio, ya, ya cuando vaya para para para visitar, cuando vaya para allá visitarte sí, Gustavo, llevaré unos vinos ahí muy bien para dejar también para la audiencia, porque no, no, ¿Por qué no, ¿Por qué no, te esperamos en, en julio Y te despedimos Vamos a estar toda la noche presentando Los temas de Villegas y de canciones Para cuando el agua esté calma eh, Vos contame Los primeros 5 así como están dispuestos eh, Para bajarlos en internet Corresponden a Villegas Aquí y el ahora, disco, Eterno es, Claro, es, es, el disco lo bajás entero sí. Y cuando te metás al disco A la carpeta del disco va a ver que está dividido en dos Ok, ok ¿Qué es, eh, presentame la canción o que te vamos a despedir, que es Canción para un Hijo? Esta es una carta que le escribí a mi hijo, eh, que se me ocurrió a mí una idea, una mañana me levanté con muchas ganas de volcar en, una, en un papel todos las, los consejos que, que, que, que, que tal vez mi padre me lo dijo a, a su forma, pero quería volcárselo yo en una hoja para cuando él sea grande, ¿no? Uh -huh. Tenga la noción, de, tenga la conciencia de algunas cosas, pueda leer y, y, y, y darle un consejo eh, en cierta forma para que lo ayude, ¿no? Sí. A leerla, le ayude ante una situación, que si ¿o viste los hijos... Entonces, eh, una parte de la canción dijo, me le, le pongo, me encantaría quedarme hasta el final, pero lamentablemente no me voy a poder quedar... Uh -huh. Eh, y le doy muchos consejos, le, le digo como, como, como, bueno, y la verdad es que no, no, no, no avanté y lo volqué, esa, eso que escribí en el papel lo volqué en una canción. Entonces, le iba a poner El Tigre y Los Llanos, porque mi hijo se llama Facundo Nahuel, eh, pero, pero un amigo mío me dice, José, me siento muy identificado con esa canción, eh, porque me encantaría decirle eso, eso a mi hijo eh cuando crezca entonces, entonces canción para un hijo va a ser más significativo más general ¿no? mhm uh -huh. sí, entonces bueno ahí espero que lo disfruten y que les le sirva para darle consejos a sus hijos o si no tienen hijos a que consideren hijos ¿no? <risa> José un gran abrazo y te esperamos por acá por Buenos Aires en julio, Gastón muchísimas gracias a todos allá y un abrazo gigante cuyano cuyano y, y muchísimas gracias por este espacio, sí, muy muy amable, un gran abrazo José Quiroga y Canción para un hijo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 José Quiroga Canción para un hijo Abriendo libros Franz Kafka La metamorfosis 1915 Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón y al levantar un poco la cabeza Veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantener el cobertor a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadamente ante los ojos. Franz Kafka, La metamorfosis, 1915 Comienzos de libros para que te quedes con las ganas. En 7.50. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido. Amanecer. En AM750. Estuvimos tratando en Prohibido Amanecer y también en Regreso de Noche... ...el tema de la gente de la cooperativa de trabajo Ale, Ale ...esos cinco restaurantes porteños que fueron abandonados por el grupo que se había hecho cargo... ...que fue el fundador de los mismos y que dejó a la deriva a casi 200 trabajadores... El personal de la cooperativa de trabajo Ale Ale, según se informó ayer, finalmente obtuvo la matrícula del Instituto Nacional de Economía Social y Asociativismo y aseguró que ahora tiene todos los requisitos legales para operar y gestionar la casa de comidas de manera autogestionada. Esto lo confirmó Horacio González, uno de los 40 socios de la cooperativa, quien explicó que la Federación Argentina de Cooperativas de trabajadores autogestionados celebró la decisión porque se trató de otro elemento que otorgó fuerza para continuar desarrollando el proyecto cooperativo la decisión del instituto fue adoptada en el marco de una lucha de meses de estos trabajadores quienes ayer recibieron la solidaridad de legisladores porteños, políticos gremialistas, cooperativistas colegas y vecinos para rechazar el desalojo que impulsa en Villa Crespo el juez en lo civil Martín Cristelo. Un paso más en el marco de esta pelea que se viene desarrollando desde hace 13 años por que sigan viviendo las fábricas recuperadas, abandonadas por sus dueños. Madrugada de música latinoamericana en Prohibido Amanecer llega el uruguayo Jorge Trexler. Primaveras atrás El viento cambió y una canción me trajo hasta aquí Lo no fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí masmo infantil Qué dura está hoy Una canción me trajo hasta aquí Fue dejando versos detrás renglón a renglón Una canción me trajo hasta aquí. La canción me trajo hasta aquí. Jorge Drexler. Subtes. Línea A. Color celeste. Recorrido. Desde Paseo Colón y Avenida de Mayo hasta Rivadavia y Carabobo. Duración estimada del recorrido 23 minutos. Historia. Inaugurada el 17 de octubre de 1930, la línea A recorre 10,7 kilómetros entre las estaciones Plaza de Mayo y Carabobo. Fue el primer subte latinoamericano Horarios De lunes a viernes Primera formación sale a las 5 de la mañana Última formación sale a las 22.25 Línea A Plaza de Mayo Carabobo Subtes en 7.50 Cuando está prohibido amanecer Es obligatorio empezar de cero Prolido. Amanecer. En AM750. Vamos a juntar... ...dos piezas que parecen ser... ...del mismo rompecabezas. Por un lado se dio a conocer en el día de ayer la condena a Francisco Martín Zavalo, implicado en el robo de la segunda hija de María Teresa Trota y Roberto Castelli, ambos militantes montoneros que permanecieron detenidos desaparecidos en el centro clandestino de El Vesubio. La historia liga a Francisco Martín Zavalo ...con el Movimiento Familiar Cristiano. Y hay muchísimas denuncias, muchísimas denuncias... ...que ligan a este movimiento con la distribución... ...de chicos que nacieron en cautiverio en Campo de Mayo. Rápidamente, en regreso de noche, hicimos memoria... ...y apareció aquella investigación... ...que trabajamos con Funes el Memorioso... ...el año pasado... ...cuando a través de dos capítulos te contamos... ...qué había sucedido con los 14... ...obreros desaparecidos... ...de la Mercedes Benz en González Catán... ...allí... ...y a través del relato de Eduardo Fachal... ...hombre de la Comisión Interna del 76... ...y actual abogado que tiene en sus manos la defensa de los familiares de los trabajadores desaparecidos, surgió el dato del de movimiento familiar cristiano y su matrimonio con el Hospital de Campo de Mayo. En el Hospital de Campo de Mayo, la gente de Mercedes Benz, curiosamente, donó equipos de neonatología en el marco de la última dictadura militar. Y hay cuatro apropiaciones que tienen que ver con la empresa los dejo con el testimonio de Eduardo Fachal de Gaby Weaver la periodista alemana el eje en aquel momento era las desapariciones en Mercedes y los tres chicos que en su poder tenía la familia de Tasselkraut quien era gerente general de la empresa y La apropiación de Paula Logares La primera nieta recuperada a través del banco de datos genético Que estaba en manos de un ex comisario Que era el titular de seguridad de la empresa Fíjense si no hay coincidencias Entre lo que conocimos ayer Y lo que contamos el año pasado Sobre lo que pasó en González Catán En el 76 En el 76 La cooperación empresaria también se pagó con parte del botín de guerra que atesoraron los militares, los chicos desaparecidos. El caso Tasselkraut. Pero él está acá en Argentina y tiene también otro juicio que es por la apropiación de chicos. Porque en su familia hay al menos tres chicos apropiados que figuran como hijos, hijos biológicos Eh, y no lo son. El caso de él, la partera que firma, era partera que era empleada en el hospital militar en Campo de Macho. Esa causa eh, muere, murió, está archivado, no, no se mueve y lo tiene el juez Bonadío que, que la esconde. Y los otros dos que están en la familia de su. de su hermano, eso es un caso que es casi increíble. Yo presento en el 2004 las partidas de nacimiento del registro civil a la justicia. Acá, donde había una causa que estaba a cargo en aquel momento... el eh, juez Re Refecas, que, des que después lo manda para matar a, a San Martín... ellos dicen, no, no tiene nada que verlo, mandamos la causa a San Martín. En San Martín no sabían qué hacer. Eh, al final, en, en tres años, los dos chicos se hacen un test en el banco genético... que resulta negativo... Y hay un juicio, y vienen los chicos y dicen como testigo, eh, bueno, nosotros siempre sabíamos que éramos adoptados, y el juez eh, decide, bueno, entonces eh, no tenemos ninguna, ningún argumento que eso tiene que ver con violación de derechos humanos, con el terrorismo de Estado, y lo absuelve a los Tasselkraut y a la partera. Pero resulta, después echamos un vistazo al expediente, resulta que ellos, en realidad no para investigar... sino para encontrar algo contra mí... buscaron por oficio las partidas de nacimiento. Y lo buscan al Registro Civil... y lo buscan al Registro Nacional de las Personas... que siempre dependía de ellos, del Ministerio del Interior. Viene la partida que está en el expediente... es la misma que yo entregué, porque yo lo conseguí de ahí. Pero viene la partida de nacimiento del Registro de las Personas... Y ahí figura una dirección en San Martín. Mando a unos amigos y es el liceo militar. Es decir, en el liceo militar había partos de, de mujeres desaparecidas. Es decir, el juez lo único que investiga es buscar la partida de nacimiento... Él es de San Martín, él sabe que eso es, corresponde al liceo militar y lo absuelve diciendo que acá no hay ningún lazo con el terrorismo de Estado. Bueno, eh, eso ya es el colmo. En la familia de Graut habría tres chicos apropiados. Ellos reconocen que no son hijos biológicos, o sea, ellos lo saben y lo admiten. Bueno, justamente la, la, la partida, la dirección, es los fondos del Liceo General San Martín. Eh, eh, hay un, toda una causa, que es el institutos militares, que se, se debía investigar, porque, bueno, es la causa Riveros, que este, tendría que haberse cruzado toda esa, esa investigación. Bueno, el juez este, no lo hizo. Las dos partidas, con diferencia de tres años cada una, está corregida y salvada por el mismo funcionario de registro civil. Y el que era el titular este, está tachado. Entonces, eh, nunca se llamó a esos funcionarios por qué razón, con tres años de diferencia, dio la casualidad que, que, que tienen la misma... Este, el mismo salvado de la, de la corrección en la partida. Digo, Hay un montón de irregularidades, el juez no investigó y, a, y se apuró a sobreseer por prescripción diciendo que este, no eran delitos de lesa humanidad, uh -huh. que no se puede comprobar que hayan nacido en centros clandestinos, cuando la partida, es decir, justamente dice que el domicilio del parto es el liceo general San Martín. La cosa es eh, eh, muy importante por dos cosas. Uno, porque prueban la complicidad también de la empresa. No es solamente Tasselkraut, la familia, porque por un testigo que declara en el juicio por la verdad donde estaba el, eh, donde está el, el juez eh, Shifrin, eh, fue un dirigente, un miembro del directorio de Mercedes Benz, el, eh, el señor Cueva, Y él dice que él, en su función de miembro de la empresa, de la dirección, entregó, regaló aparatos de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo. Es decir, la empresa colaboró en ese terror. Eso por un lado. Y por el otro lado, lado hoy en día hay toda una cuestión, por ejemplo, eh, el caso Clarín. Eh, ahí dicen, bueno, el resultado del banco genético era negativo, entonces eso prueba que eh, son inocentes. No, eso no prueba. Eso es solamente un hecho donde no figuran, pero hay que seguir investigando. Obviamente esa adopción no fue como dicen. Entonces eso prueba. Los hijos Tasselkraut también dieron negativo en el test pero hay muy pocas muestras que quedan en el banco genético y la única forma de saber qué pasó es investigar, también en los casos cuando el test en el banco genético da, da negativo. La apropiación de Paula Logares es otra historia ligada a Mercedes Vance. Ella fue apropiada por el comisario Rubén Lavallén, quien había sido titular de la brigada de San Justo y que a partir del 78 fue titular de seguridad de la planta de González Catán. En Mercedes Benz trabajó como jefe de seguridad el comisario Rubén Lavallén. El comisario Rubén Lavallén es el apropiador de Paula Logares, una de las primeras nietas recuperadas. Luego, él, él era, era eh, jefe de la brigada de San Justo. En el año 79 hay un informe de la brigada de San Justo, que está en el informe Tomuchat, que dice que todos los desaparecidos de Mercedes Benz eran activistas de izquierda. O sea, el jefe de la brigada, el que conocía y había pasado todos los datos, era el que trabajó como jefe de seguridad de la, eh, la empresa Mercedes Benz la vinculación del hospital de la unidad de Campo de Mayo con Mercedes-Benz quedó sellada a través de la donación de aparatos de neonatología. ¿Cuál fue el trabajo de la Iglesia Católica con los bebés apropiados que nacían en Campo de Mayo? Ahí hay toda una investigación que es la causa 9.201 del 99, que, este, que básicamente demuestra... El, el, ...el rol que cumplió el movimiento familiar cristiano. Eh, había dos mecanismos. Uno era un mecanismo de una adopción ilegal, pero adopción... ...y otro, esto de eh, falsificar las partidas de nacimiento... ...diciendo que eran hijos biológicos. En esa colocación, de, si podemos hablar de, de chicos... Yo creo que eh, había una combinación entre sectores del ejército con complacencia de, eh, del ejército, la marina y la aeronáutica, eh, con complacencia de, de, la, de los altos este, cargos militares, de este, colocación de chicos, no solamente de hijos desaparecidos, sino de lo que puede ser el tráfico de niños. Y en eso también cumplió un rol el movimiento familiar cristiano durante toda esa época este, bueno, ellos este, sabían eh, hay casos de, de chicos en, eh, colocados en la eh, agregados en las embajadas de, extranjeras agregados militares de, de la embajada de Estados Unidos concretamente de, eh, este, de otras empresas de Bayer, de, de varias empresas, que todas tienen más o menos el mismo modus operandi. Y en todos lo, estos chicos pasaron por el movimiento familiar cristiano. Dos historias. Una del pasado, la causa Mercedes Benz y 14 trabajadores desaparecidos. Y la otra del presente. La condena a Francisco Martín Zavalo ¿Qué puente una las dos? El movimiento familiar cristiano En la distribución de hijos de detenidos desaparecidos De bebés apropiados en la última dictadura Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca Hora 0.55 minutos, humedad 92%, temperatura 5 grados. La presidenta celebró los acuerdos paritarios alcanzados. Al inaugurar la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Cristina Fernández se refirió a los convenios cerrados con diferentes gremios parecía que el mundo se venía abajo, que nadie cerraba por menos del 50% los convenios colectivos y que esto era la hecatombe. Y ayer, todos de acuerdo y siempre protestando uno porque le parece mucho y el otro porque le parece poco. Esta es la ley de la eterna lucha entre capital y el trabajo, pero también es lo que el peronismo, y esto tal vez no lo entiendan muchos, lo que hemos venido a hacer es a articulación inteligente entre capital y trabajo para que la sociedad pueda crecer armoniosamente, que le llegue a todos y además pueda hacerlo sin luchas ni antagonismo de clases. Creo que es la gran creación del peronismo. Por su parte, el líder de la CGT, Antonio Caló, destacó las negociaciones y el gran apoyo del gobierno que hasta ahora no ha tomado ninguna medida contra el movimiento obrero somos actores sociales que tenemos que tener el equilibrio para que no se pierda el puesto de trabajo y en eso encontramos el apoyo del gobierno que hasta ahora no ha tomado ninguna medida estos 10 años que les tocó conducir al compañero Kinn y a compañera Cristina ninguna medida contra el movimiento obrero, al contrario hasta ahora todo fueron cosas que nos sacaron en el 90 o el 2001 y lo fueron restituyendo de a poco ¿no? acá todavía discutimos salario y la gente puede comprar, puede gastar, nosotros tratamos de currir el poder adquisitivo de los trabajadores que no se deteriore y creemos que este No es el mejor pero pues tampoco es el peor. Y después otra cosa, una discusión salarial que yo ayer se lo comentaba a la señora Presidente, a los que estaban presentes, ¿no? La boca, vez que tuvo que discutir salario estos 10 años me tocó a mí, siempre era con conflicto, con paros, con movilizaciones, anunciando paro de 24, 48 horas y esta está. Acuerdo lo que hicimos, lo hicimos 30 días y no hubo ningún conflicto, ninguna amenaza de huelga, ningún paro, nada, lo hicimos 30 días. Los señores empresarios entendieron lo que necesitaban los trabajadores y nosotros entendimos lo que necesitaban los empresarios. Susana Trimarco afirmó que lo que dice la nata es patético. La madre de Marita Verón tuvo que defenderse de las palabras del periodista que cuestionó de manera cómo maneja los fondos de la Fundación María de los Ángeles. Según sentenció, le da pena que la nata tenga tanto odio y que parece que tuviera delirios por el dinero. patria grande. Los estudiantes chilenos pidieron la nacionalización del cobre para financiar la educación. Durante la manifestación realizaron una ocupación pacífica en la sede central del Ministerio de Hacienda de ese país. De esa manera exigieron al gobierno de Sebastián Piñera que se pronuncie sobre una reforma en el empleo de todos los recursos provenientes del cobre. Lula se quejó del arbitraje de Amarilla. En su visita a nuestro país, el exmandatario de Brasil se refirió al encuentro que jugaron el miércoles Corinthians y Boca. Según señaló el equipo de Bianchi, ganó con ayuda del referí paraguayo, pero que se queda tranquilo porque no se puede ganar en todo. También afirmó que su club es uno de los tres mejores del mundo, junto al Barcelona y al Real Madrid. Mm. Humedad 92%, temperatura 5 grados. Jorgelina Roca. 7.50 avanzanza. Derecho a la información. ¿Sabés lo que te podés comprar con solo dos pesitos? Todo lo que necesites. Júgale a la Tombolina de Lotería Nacional Con un mínimo de dos pesitos podés ganar hasta 8000 veces el valor de tu apuesta ¡Sí! 8000 mil veces! Tombo, Tombolina Con poquito ganas mucho Invita a Lotería Nacional Campana de Largada Prohibido a amanecer Gustavo Campana Hasta las 4 en la M750. Esta madrugada, a la salida de cada info, tendremos versiones de Canción con Todos. Aquel himno que fuera declarado por la UNESCO como la canción latinoamericana, el tema que nos identifica. Armando Tejada Gómez la letra, César y la música, una composición de finales de los 60 que fue grabada por primera vez allá por el 67-68 a través de este registro por Mercedes Sosa. algo a caminar por la cintura con del sur piso en la región más vegetal del viento y de la luz siento al caminar toda la piel de America en mi piel E anda en mi sangre un rio che libera en mi voz su causa, sol di Alto Perù, rostro Bolivia sta in soledà, un verde Brasil, besavici le coe minerale, subo desde il sur. Hacia la entraña médica y totales, una raíz de un grito destinado a crecer Y a estallar. finales de los 60, la voz de Mercedes Sosa, la primera de las cuatro versiones que tendremos esta noche de Canción con Todos Por algo hay que empezar Empezamos de cero hasta las cuatro Prohibido amanecer En AM 750 Cuando ya pasó una hora, cuatro minutos del nuevo día, te reitero las vías de comunicación 53-54-6655. O nos encontrás en Facebook en Prohibido Avanzar. Allí están pulgar hacia arriba, Anabel Orona, Leonor Ábalos, Susana Fabrincat, Julia Cristina Acosta, Carl Hope, Daniel Chandía, todos ellos. Compartiendo la noche más larga del día. Son de Villa de Voto. La banda nació en el año 2002 Y arrancaron haciendo covers de Credence, de Papo, de la Mississippi Van a estar mañana con nosotros Tocando en vivo durante la primera hora del programa La Borgonia Música de la Borgoña, mañana estarán tocando en vivo en la primera hora de Prohibido Amanecer. Creer. Acá no hay nada prohibido. All right, all right, all right, all right. Excepto amanecer. Prohibido Amanecer. En AM750. día ya gastó una hora 9 minutos la temperatura para capital y alrededor es 5.1 la humedad del 92% la visibilidad óptima 10 kilómetros para el día de hoy una máxima de 15 para mañana 13 pero el pronóstico habla de lluvias a partir de primera hora de la tarde para el domingo 16 para el lunes 18 Se sigue sumando gente, pulgar hacia arriba a través de la página de Facebook de Prohibido Amanecer, Álvaro Noemí Pérez Sainz, Mirta Freijo, Guillermo Daniel Torres, Juan Carlos Enciso Cubilla, Víctor Hugo, Analia Bertoli, Alejandro Weber, Hernán Contento, María Inés García, Mónica Graciela Mombali, todos ellos haciendo junto con nosotros la noche más larga del día. Sin duda, la gran frase de las últimas 24 horas, la frase que será seguramente eh, uno de los grandes títulos de primera plana, de poco menos de la mitad de los diarios del día de hoy, le pertenece a Lula. Y, por supuesto, fue pronunciada en el marco de la inauguración oficial de la UMED, donde también estuvo la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dijo el expresidente brasileño? Cuando criticamos a la prensa, dicen que los atacamos. Pero cuando ellos atacan, dicen que es democracia. Dime, dime por qué tú me tratas así, y me filla si se acabó el amor que aquella vez me te juraste tener. Dime si es que hay otro amante aquí en rosa, que a mí. Dime por qué hoy te apartas de mí. Dime por qué tú me tratas así Dime si ya se acabó aquel amor Que aquella vez me duraste tener Dime si es que hay otro amante A quien quieras más que a mí Si sabes que te quiero Con toda mi alma Que tuyo es mi cariño En mi vida para ti porque me martinizas me gando metus pesos la calma un día le robaste a mi fiel corazón devuelvele la calma un día le robaste a mi fiel corazón Que hoy te apartas de mí, dime por qué tú me tratas así. Dime si ya se acabó que amor, que aquella vez me te juraste tener. Dime si es que hay otro amante a quien quieras más, que a mí. Dime por qué hoy te apartas de mí, dime por qué tú me tratas así. Dime si ya se acabó que amor. Que aquella vez me dudas de tener, dime si es que hay otro amante a quien quieras más que a mí. De Cuba, con Pai segundo, y te apartas de mí.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 como un grupo destinado a la transmisión de la música popular santiagueña. Un trabajo casi de arqueología del folclore, una suerte de eh, Chazarreta del Presente o Leda Valladares de, del Presente. La experiencia terminó tres años después, en 1993. La formación titular de aquel equipo era Enrique Marchetti, guitarra y voz, Julián Migueles en guitarra, Carlos Cantos en guitarra y voz y Marcelo Fernández en percusión. Así nació La Brasa. Hoy la cosa cambió, queda parte de aquel espíritu, sobrevive Enrique Marchetti y él va a llegar con parte del nuevo grupo a Buenos Aires la semana que viene y lo tendremos en los estudios de AM750 para hablar de Cómo desde el corazón de Santiago del Estero hacen ellos hoy, no solamente lo que tiene que ver con la música de su provincia, no solamente son cultores de la chacarera y otros ritmos de, de Santiago, sino cómo ha crecido el grupo ya rompiendo sus límites y trabajando música latinoamericana de todo tipo y ritmos nacionales de norte a sur y, y de este a oeste. Van a estar aquí la semana que viene. Enrique Marchetti y los nuevos hombres de la brasa, aquel grupo que había nacido en 1990 para hacer algo así como arqueología de la música de la provincia. En el año 2000, Enrique Marchetti y Julián Migueles se encargaron de rearmar el grupo con un repertorio más amplio, ya abarcando ritmos andinos, música latinoamericana y hasta composiciones propias. Pasaron por aquel grupo Mario Abraham en piano y guitarra, Fernando Carrizo en percusión y Alejandro Cortés en bajo. Era la segunda etapa de la braza. comentaba que viejita más sabrosa Una loca y aguardiente sigue la fiesta corrida la siempre alegre y machada la vieja queda dormida la siempre alegre y machada, la vieja queda A la los changos te las cajas y cantan una vida. Lara. El canto sube hasta el cielo como el humo de los chalas. El canto sube hasta el cielo como el humo de los chalas. las están sobrando... ...en un baile que hay chinitas... ...las viejas están sobrando... ...que salina y ...no fue una sea cualquiera... ...se prendió en mi corazón... ...esta flor de chacarera... ...se prendió en mi corazón... ...esta flor de chacarera... ...la formación de Enrique Marquetti... ...y la brasa desde el año 2011... Es con el propio Marquete en guitarra, voz, autor y compositor de casi todo lo que toca la banda. Pablo López, guitarra y coros. Osvaldo Roca, aerófonos, instrumentos de Cania, quena, sicus, zampoñas y moxeños. Martín Alcorta en batería, Claudio Raimundi en percusión y Alejandro Acevedo en bajo. Gran parte de esta formación titular estará aquí el próximo 30 de mayo, chacareando en Prohibido Amanecer. Buscando mi alma donde se esconde el corazón: árbol, semillas, viento y polvaderal de las entrañas donde se esconde. Hug! Um. Echamos mensajes para el corazón, fiesta linda y finalmente donde se esconde el corazón. Marquete y La Brasa estarán el 30 de mayo en Buenos Aires haciendo cuatro o cinco peñas del ámbito metropolitano y el conurbano bonaerense. Y van a estar aquí haciendo chacareras en vivo en Prohibido Amanecer. No, hola. Hola. Es... ¿La ola polar buena o mala? Mala Si una ola se va, ¿le digo chau? No Para la ola polar, ¿me tengo que comprar campera de polar? No hay salida Si hay ola polar en una cueva, ¿es polar blue? Más o menos Tengo que caer en pánico Sí, definitivamente Campaña de pánico Preguntas y respuestas en 7.50. La decisión del juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Martínez de negarse a indagar y detener al dueño de la nueva provincia a Vicente Mazot generó indignación en los fiscales de la causa y en los organismos de derechos humanos de la localidad bonaerense que ayer por la tarde marcharon en repudio a la medida El juez rechazó el pedido de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía para indagar y detener tanto a Mazot como a su ex secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli, los dos acusados por su participación en los secuestros y homicidios de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.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 Se casó la bruja, lluvia con sol. Allaba bueno en el hueco en el bosque, te nace un flor de de colores por la ventana, dieuca vecina de la playa, cuanta con party yo tengo de todo, no me falta na. Tengo la noche que me sirve de sala, de los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Marco y Rico con sabor a Paraguay. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintado en la pared con aerosol y los que quedan jugando baloncesto un par de gringos que me dañan el paisaje vienen tirando foto desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena rompiendo mi casa para cobrar la quincena, aquí nació mi mamá y hasta mi bisabuela, está en mi barrio, yo soy libre como Mandela, cuidado con la vieja escuela que no te coja que te van a meter con chaqueta y palo te coa, así que no te me ponga majadero porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío, yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico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 Allá abajo en el hueco, en el buquete, y nacen flores por ramillete, de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta que yo tengo de todo no me faltan, tengo la noche que me sirve de sábana, tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Allá abajo, en el hueco, en el buquete, y nacen flores por ramillete, de colores.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 Me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me sirve de Un sabana. Un camino hecho de estrella. Se la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las siete y, media y voy llegando a la una. La noche me sirve de sábana. En afrontame con vista cómo me, me hacía más Bueno, pues, pues en el coche te nace el Nacen flores por ramillete, cascada de colores por la ventana, mi vecina de la playa Huerta con cuanta idiota tengo de fondo, no me falta nada, tengo lana de que me sirve de sabana, barrio, y esto es pa que te asun 50 años más tarde todavía guarda mi nube.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 La noche me sirve de sabana, la noche me sirve de sabana, si te perdiste hermano encuentra de ti mismo, la noche me sirve de sabana, sankia Panama y contribuyadurino, la noche me sirve de sabana, y gracias a tira al ministro soplando daniel Ramírez. Perla unió a calle 13, a Rubén Blades y a los tambores de la Chilinga, los tambores de Saavedra, ahí en Ruizidobro y, y Goyeneche, Ruizidobro y, y Donado, allí duermen los tambores de la Chilinga. Calle 13, Rubén Blades, la Perla. Mayo. Mayo. May -o. Mayo <risa> May o mayo. Ma mayo. Mayo. Mayo. Mayo. Mayo. Mayo. Mayo. Mayo. Mayo. Ay, ay, mayo. a mayo. Ay, a mayo. Ay, a mayo. 13-17-50. Mañana con Arsenal Racing, a las 20 y 15, arranca una nueva fecha del torneo de primera división. Cuatro partidos previstos para el día sábado. Rafaela Estudiantes. Godoy Cruz Vélez Quilmes Ñuls y Boca Colón tres partidos previstos para el domingo independiente San Martín de San Juan Unión River y en Floresta All Boys recibe a San Lorenzo con dos partidos cierran la fecha Argentinos Belgrano y Tigre Danús Arrancamos la noche con una comunicación con la provincia de Mendoza. Del otro lado de la línea, José Quiroga, cantautor, que está presentando canciones para cuando el agua esté calma. Creo que está acá, no se ha ido, esta acá, no se ha ido, acá, la va La sed de gritar la sed de los que no están la sed de un madrigal en mí Creo que está caer un camino que se va una sombra que pintar en mi la revolución de la vida en un crisol de un rayo que salió down me No se ha ido hasta acá, de gritar, la sed un mariscal, la un animal. No se ha ido José Quiroga. Va a estar en Buenos Aires en julio. Va a tomar su guitarra, por ahí un par de compañeros que lo acompañen para hacer un, un par de acusticazos y va a recorrer la capital federal presentando canciones para cuando el agua esté calma. Aquí más que crezcas así si sí, yo crecerá andano más me quezo aquí Комусь José Quiroga, primero No se ha ido, después Eterno. Le decíamos que en muchos de los giros que escuchamos de estos dos trabajos discográficos, Villegas y Canciones para cuando el agua esté calma, había cositas de, de Santiago Feliu, y a él le pareció que sí, que realmente que había un, un Santiago Feliu dando vueltas por ahí. A ver cómo sonaba el cubano. No es que quieras y no puedas El amor no está de moda Son ventanas que por dentro Se nos cierran sin remedio Y nos devuelve ese tiempo Donde todo Comenzaba y no existe más salida que llorar en soledad para seguir intentando encontrar el porvenir Es lágrima en tu seno Cuando hablas que hace miedo Tú imagínate horizonte Una tarde sereno en Venus Y no te creas que no es cierto La verdad te está pasando Los guerreros de la vida De tu amor estanqui dando y no hay otra fantasía más sagrada que viví para seguir intentando encontrar un porvenir cuando sube siempre baja la marea Ilusiones y canciones que se van Pero tienes lo infinito que te falta La libertad La soledad Color tendría el mundo si se te acabara el suelo. No serías la sombra del amor que tienes dentro, no serías ni el misterio de la luz. Se encuentro andarías descubierta con el ángel sin belleza escapando del destino intentando no existir oh oh, oh, oh, oh. siempre sube Y siempre baja la mera, nuevos años que en tu estrella brillará, solo tienes lo infinito que te falta, tu libertad, tu soledad. No es que quieras y no puedas amar. El amor no está de moda. Son ventanas que por dentro se no cierran sin remedio y nos devuelve ese tiempo cuando todo me ensaba y no existe más salida que llorar y sonreír para seguir intentando encontrar el porvenir Santiago Feliu para ti Desde la Federación Charlie García de Buenos Aires Porque no cambias como el sol AM750 Más voces Más aire Decía don Arturo, civilización y barbarie, esa soncera madre que las parió a todas, todo hecho propio por serlo era bárbaro, y todo hecho ajeno importado por serlo era civilizado. Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar. Descubrir las sonceras que llevamos adentro es un acto de liberación es como sacar un entripado valiéndose de un antiácido, pues hay cierta analogía entre la indigestión alimenticia y la intelectual. Es algo así como confesarse o someterse al psicoanálisis, que son modos distintos de vomitar entripados, y siendo uno el propio confesor o psicoanalista. Las onceras son principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia. Y en dosis para adultos, con la apariencia de axiomas para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido. Es noche para recordar el manual de Sonceras, después de la frase de Cristina cuando junto a Lula pusieron en marcha oficialmente a la UMET y dijo, bueno, ¿cuándo vamos a descubrir en la Argentina el botón antisonso? Tiempo de noticias en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 1:50 50 minutos. Humedad 92%, temperatura 4 grados 8 décimas. La presidenta inauguró la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Cristina Fernández puso en marcha la UMED, primera casa de altos estudios creada desde un sindicato, como es el caso del gremio de los encargados de edificios. En el acto también estuvo presente el exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Mi querida compañera, Mi querida compañera Cristina, la inauguración la Aumeto es, un, es un hecho de enorme Hoy, simbolismo. Están Hoy están aquí en nuestra, memoria, en nuestra memoria tantos trabajadores y trabajadoras, y trabajadoras que ofrecieron sus vidas por una Argentina mejor. Militantes que, por militantes país, que lucharon por un país y, y a felicidad se torne donde los derechos Pero y la paz de se en patrimonio legal. de todos. La menor mejor manera de su es multiplicar proyectos como este de la humedad. La AFIP advirtió que el blanqueo de divisas será un derecho adquirido. A través de un comunicado el organismo explicó que quienes ingresen a la exteriorización voluntaria no se van a ver afectados por una eventual derogación, tal como lo plantea la oposición. Además, enfatizó que la propuesta impulsada por el Gobierno Nacional cumple con todos los estandartes internacionales en materia de transparencia fiscal. Raquita. Juan Martín del Potro y Roger Federer volverán a jugar en Argentina. En diciembre el tandilense y el suizo se verán las caras en nuestro país dentro de una nueva gira que también tendrá al número 3 del mundo desplegando su tenis en Chile. Recordemos que el ganador de 17, Gran Slam, ya visitó Sudamérica el año pasado con exhibiciones en Argentina, Brasil y Colombia. Pelota. Pablo Migliore dejó de ser el arquero de San Lorenzo. Luego de reunirse con los dirigentes del ciclón, el futbolista se desvinculó de común acuerdo con el club, más allá de que su contrato era hasta 2015. La semana pasada fue liberado luego de 40 días detenido en el penal de Ceiza por encubrimiento agravado del Barra Brava de Boca. Maximiliano Mazzaro. Humedad 92%, temperatura 4 grados 8 décimas. Jorgelina Roca. 7.50 avanza. Derecho a la información. Hoy a la salida de Cada Info estamos con versiones de Canción con Todos, de Armando Tejada Gómez y César Isela. En 1990 la UNESCO declaró al tema Himno de Latinoamérica y se produjo, bueno, una unión singular, increíble, irrepetible porque lamentablemente ya mucha de la gente que participó de esa grabación no, no está entre nosotros. A ver, Astor Piazzolla. Atahualpa Yupanqui, César Hicera, Guadalupe Pineda, Inti Limani, Jairo, Joan Manuel Serrat, Lito Vitale, Manuel Mijares, Miguel Mateos, Osvaldo Pugliese, Pablo Milanés, Tania Libertad, el Cuarteto Supay y el Coro del Banco Provincia grabaron esta versión. Total pura raíz de un grito destinado a crecer y estar ya grabada con el auspicio de la UNESCO cuando la UNESCO el Departamento de Cultura de las Naciones Unidas decretó himno latinoamericano a canción con todos de Armando Tejada Gómez y César Isera. Dos son. Dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Uno podría plantear que el análisis tamizado de la tapa de los diarios no es más que la caja de resonancia de la vida política, económica y, y social de los argentinos de las últimas 24 horas. Y en algunos casos, depende de los días, depende eh, los detonantes, depende cuáles son los temas que. ...van haciendo... ...qué sé yo... ...van generando trincheras... ...a lo largo de la jornada... ...depende de los temas que aparezcan... ...bueno, las, las redes sociales... ...sirven o no... ...para que esto se refleje... ...para que esto... ...realmente se profundice... ...bueno, esta es una de esas madrugadas... ...porque... ...realmente... ...si algo está sucediendo en estos momentos... ...en las redes sociales es una suerte de, de, de trazado de paralelo constante entre Susana Trimarco y Jorge Lanata. Después que Lanata acusara a la mamá de Marita Verón de servirse de los fondos que les da el Estado, no para la pelea contra la trata de personas, sino para, para su propio bolsillo. Y a partir de eso, bueno, realmente reacciones... Durísimas contra la nata y toda la, la adhesión de la gente para esta Susana Trimarco que tanto ha peleado que tanto ha peleado desde su dolor transformando la desaparición de su hija en vida porque ha salvado de las garras de la trata a decenas de chicas es realmente increíble tan, tan increíble como incomprensible increíble como incomprensible bueno esta noche después de las 3.30 el dueño de la última media hora del programa será el charango de Ariel Carlino más su banda, la leyenda y algunas voces invitadas que, que se van a sumar Ariel Carlino y la leyenda crecer entre las rocas <música> Ariel Carlino, el hijo de Alfredo, de, del gran poeta peronista Alfredo Carlino va a estar en la última media hora de hoy con su grupo La Leyenda ¿Qué escuchaste recién? Crecer entre las rocas Por algo hay que empezar Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer ...en AM750. El polaco no estaba. Después del partido contra Chacarita no volvió. Había desaparecido. Al partido siguiente una bandera colgada por la barra brava de Morón, exigía en plena dictadura militar la aparición con vida del fanático ausente. Es que dentro de la cancha no había estado de sitio, explicó el cineasta Fabio Zulista, el guionista del cómic ¿Dónde está el polaco? La historieta que busca relatar cuál era el rol de los hinchas en la época más oscura de la historia argentina después de la edición de su película Pato Criollo y de haberse sumergido en el mundo de las barras Fabio empezó a buscar información sobre el rol de los hinchas durante la última dictadura las hipótesis disparaban que podrían haber sido funcionales a la dictadura mano de obra como sucede en algunos sectores actuales o bien mantenerse al margen pero la historia del polaco le dio un giro distinto a su investigación. Generalmente la historia no hace trabajo sobre esto. Busqué fotografías, vestuarios, no encontré detalles. Fueron dos años de investigación hasta llegar a tener el libro. Hablar de la marginalidad de esa época tiene cierta resistencia. Señaló el director de cine nacido en Aedo, en el oeste del gran Buenos Aires. Interesante. Habrá que verlo porque hay, hay mucho para decir sobre un fútbol que a través de algunas hinchadas jugó en favor de la dictadura haciendo inteligencia interna, etcétera, etcétera, pequeños laburos para, para la dictadura, pero también hay casos como este, el caso del polaco. También está el caso de la hinchada de Huracán. Eh, cancha de Estudiantes de la Plata. Sería mayo, junio del 76. Y una bandera de montoneros que se abre de par en par. De represión. Un muerto. Hay un montón de historias. Y sobre todo, las que tienen que ver con la transición entre la victoria de Alfonsín en octubre y la entrega del poder en diciembre. Allí se amontonan, se apilan una enorme cantidad de hechos de violencia en los estadios del fútbol argentino en un 83 caliente. Y cuenta la leyenda que en eso mucho tuvo que ver la federal y la bonaerense. Lo que querían era mostrarle a la democracia que ese campo minado que era la violencia que se había engendrado en el fútbol argentino a través de las barras, había llegado para quedarse. Y si quería más seguridad, había que pagar más adicionales. Alguna de las tantas historias que se van amontonando en forma desprolija de después de leer este muy buen intento por reconstruir esa parte de la historia argentina que hasta ahora No, no ha tenido ningún tipo de obra revisionista, ningún tipo de obra que nos muestre qué fue lo que pasó con algunas hinchadas que subieron al tablón a cantar contra la última dictadura. Dos horas, doce minutos, ya pasaron del nuevo día. Pablo Milanés no llega solo a la noche más larga del día. Lo acompaña Soledad Bravo. Se te lo llené de amor y cure la herida del vacío que dejó la causa perdida en brazos de amores que jamás llegaron a ser atustando qué hacer con la fantasía de su presencia y una mañana fresca se apareció no se anunció serenely Una no y so promesas sencillamente llegó y se quedó Hoy descubro todo un mundo diferente Ahora todo tiene una razón de ser Voy cambiando los prejuicios de la gente Voy sintiendo cómo hago donde nacer para ver ¿En Diferente que a mí, más no no se, se dice de su incierta libertad, un porto la misma suerte que me absuelve porque el hombre no, no es igual para mal. Uno pasa la vida buscando un ser, y cuando llega al fin y cura mi herida. No lo dejo partir por casas perdidas que ocultan amores que jamás pudieron ser. No hagas caso, digan lo que digan, defiende el amor que te... Qué, ¿qué es amor? Ninguna decisión que no sea un riesgo puede borrar huellas de dolor. No hagas caso. en la vida que digan lo que digan que no más acaso pero que digan lo que digan por eso vamos a bailar pero que vamos a barrachar con todo tumbao si tu amor es personal ven recobe tumba tú le vamos no a guaracar Son para un festival. Pablo Vilares y Soledad Bravo. 7.50. Más aire. Hemos derribado el mito de la rivalidad, dice la nota central de Página 12 de hoy con relación al encuentro Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, allí en la UMED, en la universidad que inauguró el SUTER, la Universidad Metropolitana para, o por la Educación y el Trabajo. Dice Nicolás Llantos, la presidenta y el exmandatario brasileño coincidieron ayer en criticar el rol de los medios de prensa como un factor de poder conservador en el proceso que se vive en Sudamérica desde hace una década es increíble cuando uno los critica dicen que lo estamos atacando pero cuando los medios nos atacan dicen que es democracia eso no puede ser aseguró el dirigente del partido de los trabajadores mientras la jefa de estado insistió podrán tener 10.000 titulares y editar 25.000 frases pero nunca podrán borrar la vivencia de cada uno de los argentinos ...sobre lo que pasó en esta década. Aparece también en un recuadro... ...también firmado por Nicolás Llantos... ...una, una, una cantidad de, de pequeños datitos... ...en algunos casos casi anecdóticos... ...que tienen que ver con, con las presencias en el escenario, con cada una de las caras políticas, sindicales que estuvieron presentes, desde Caló hasta Viviani, pasando por Gerardo Martínez, Lingieri, por supuesto, el anfitrión Víctor Santamaría, Hugo Yasky. Nosotros en algún momento de la transmisión especial que arrancó a las 7 de la tarde, pero que ya contaba con móviles Desde, desde el lugar, desde Sarmiento al 2000, desde primera hora de la tarde de ayer. En algún momento charlábamos con, con Diego García Sáenz y decíamos no solamente las presencias son el dato eh, relevante de la jornada, también lo son las ausencias. Tengan en cuenta que este nuevo tiempo político en la Argentina teniendo en cuenta que es Lula el, el gran agasajado de la jornada seguramente eh, guardaba espacio para personajes que solos en función de nuevos acuerdos políticos buscando profundizar ciertos privilegios etcétera, etcétera, etcétera, etcétera dejaron el lugar vacío y prácticamente sin posibilidad de que haya algún puente para que el retorno sea posible a esta altura del partido todos los lazos están rotos con un hombre como Hugo Moyano que hace dos años seguramente habría estado arriba de ese escenario 2 horas 21 minutos ya pasaron del nuevo día. Temperaturas muy bajas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, por lo menos hasta el próximo sábado, según lo indica el pronóstico extendido. Para el día de hoy una mínima de 4, una máxima de 15, para el sábado 8 y 13 y lentamente comienza a subir, aunque de manera casi imperceptible el domingo de 16 y el lunes a 18 grados mañana estarán acá harán la primera hora seguramente con muchísimo blues en Prohibido Amanecer se llaman La Borgonia <música> Y ya no queda nada, me voy para allá. Yo sé que me espera, que no va a fallar. Y hasta que salga el sol me pienso quedar. з Azucena, La Borgoña. Barrios. Palermo. Palermo. Grande Hollywood, Soho, chico, cosmopolita, edificios, galerías, zoo, shopping, diseño, moda, puente, inundaciones, burro, exposiciones, avenida, empedrado, rico, pobre, tren, colectivo, subte, tranvía, plazas, parque, planetario, lago. En sus 717 manzanas, Palermo tiene calles. Avenida Figueroa Alcorta. Vía rápida que serpentea los bosques de Palermo, plazas, parques, lagos, jardines, clubes y monumentos. Avenida Las Heras y República Árabe de Siria. Allí se encuentra el Jardín Botánico. Avenida Luis María Campos. Delimita la zona de las Cañitas y su nombre original era Camino de las Cañitas, ya que a principios del siglo XX atravesaba un cañaveral constituido por los bajos del Arroyo Maldonado. Migueletes al 800. Allí se encontraba la antigua imprenta del Jockey Club. Avenida Las Heras y Coronel Díaz. Encontramos el Parque Las Heras. Hacia 1877, esa zona era conocida como Tierra del Fuego, porque allí funcionaba un penal de alta seguridad. Por la zona abundaban los piringundines y bares de mala fama. La cárcel fue demolida en los 60. Plaza Güemes y alrededores. Se conoce como Villa Freud o Palermo Sensible, ya que es el lugar en boga para instalar consultorios psicológicos. Palermo, sus lugares, sus personajes, sus misterios, barrios en 750. Estoy leyendo la nota de página 12 del día de hoy. Una luchadora con gran respaldo. Dice... Las Madres del Dolor, el Consejo Nacional de las Mujeres, Pablo Ferreira, hermano del militante asesinado en Avellaneda, y miles de usuarios de las redes sociales, entre muchos otros, respaldaron a Susana Trimarco y a su fundación contra la trata de personas luego de que Jorge Lanata pusiera en duda la honestidad de la dirigente social. Hablan mal de Susana, pero no la dañan a ella, me dañan a mí, escribió Micaela Verón, la hija de Marita, su nieta. Susana Trimarco salió también a responder, me da pena el odio de Jorge Lanata. Ayer Lilia Saavedra, una de las integrantes de Madres del Dolor, destacó el trabajo impecable de Trimarco y dijo... Las declaraciones del conductor ponen en duda su lucha honesta y también la de todas las madres. La señora Trimarco tiene un trabajo impecable. Yo no sé qué le molesta tanto al señor Lanata. También se solidarizó con Trimarco Pablo Ferreira, hermano de Mariano. Ferreira destacó la inmensa obra de rescate de Trimarco y sostuvo que es una figura difícil de cuestionar y mucho más en los términos en los que lo hizo la Nata, intentando instalar una sospecha, buscando un vínculo que una política, dinero y corrupción pueden llevar adelante. Me solidarizo con ella, tengo por ella una profunda admiración. Todos la acompañamos en su lucha y confiamos en su fe en encontrar a Marita. Hay que recordar que la Fundación María de los Ángeles Hasta ahora, rescató de las redes de trata a 1.280 mujeres en todo el país. La lucha de Trimarco puso en la agenda pública el tema de la trata de personas y fue una de las personalidades que más impulsó la sanción de la ley 26.364, gracias a la cual ya se registran 40 condenas. La fundación fue creada en el año 2007, brinda apoyo legal, psicológico y social a víctimas de trata y a sus familias. Y también capacita a miembros del Poder Judicial, fuerzas de seguridad y comunicadores en la temática para poder combatir la trata más eficiente. ¿Cuándo nació esta historia? Hace algunos días, cuando Susana salió en defensa de los proyectos oficiales por la democratización de la justicia ella que tanto sabe de esto que después de trabajar tantos años en la investigación de la desaparición de su hija tuvo que ver como en la cara un tribunal de Tucumán le decía que no había culpables en la causa Cuando pasaron 2 horas 31 minutos, 2 horas 31 minutos de este viernes 17 de mayo, no te va a gustar. Todos nos vemos buscando bien o mal. Una salida en el cielo. Dentro llueve y parece que nunca va a parar y va a parar una sonrisa se ve reflejada en un papel y se tem. Las caras diciendo que todo va a estar bien. Ya no existe acá No existe ese frío que te... ...tan lejos... ...no te va a gustar... ...cada 7.50... ...pasa algo... ...algo pasa... ...en 7.50... ...soy profesora... ...de gramática... ...y defensora... ...a ultranza del idioma castellano... ...por eso dudo de la maestra... ...Susana Jiménez... ...cuando le dice a Julio Iglesias... ¡qué bárbaro... ...porque le está diciendo... ¡Qué bruto! Más aire AM750 ¿Escuchás? Te prendes ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo te va? Mira, no sabes lo que me pasó hoy Yo estuve todo el día en la calle Y a mí no me gusta la calle Me gusta mucho la casa Y es increíble Pero no me quedó el teléfono de ustedes Si no lo das recién y no sé cuándo iba a recuperar, en mi cabeza, porque yo no noto, sino que tengo todo en la memoria, y no, no hubo caso, y quería participar hoy, justamente en un día tan importante, donde, bueno, eh, se está en esa universidad nueva, y yo quería aportar algo, y no, y no pude, así que recién acabo de anotar el teléfono, y yo, pero he llamado a mi hijo confundiéndome el teléfono cinco veces, <risa> un desastre lo que hice hoy. Y, y bueno, lo que yo te quería decir que él estaba hablando de los colegios, eh, era el bachiller, comercial y el industrial, el colegio industrial. Acá en la zona sur había dos colegios, uno que estaba en Temperley y otro que estaba en eh, eh Colegios industriales, donde, bueno, los chicos tenían más todo lo que era industria que este la parte eh, historia, en fin geografía, otras las materias humanísticas y mis dos nietos tengo dos nietos que egresaron del Otocrause, el Otocrause junto con el Carlos Peregrini y con el Nacional Buenos Aires fueron los tres colegios que tenían seis años, este, el Colegio de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini lo siguen teniendo y el otro, claro, se creó también. Y que no tenían ingreso en ese momento a la universidad, porque hacían seis años. Es decir, eso antes de, de que se cree por Alfonsín el ciclo básico común. Este, entonces llega Martínez Dios con su proyecto... Este, Ya de desis, des, ay, no me sale la palabra, desis, des, no me sale, bueno, no la voy a decir. Este, digamos, aplastar la industria, este, que, la, que la gente no entienda lo que cuesta recuperar esa industria que se perdió, esa, esas, esa gente que trabajaba acá y que se fue afuera, en fin, un montón de, de, de causas en que este país quedó devastado y que no lo lleguen a interpretar. Y bueno, para eso estamos nosotros, para tratar de, de transferir a los que quieran escuchar alguna cosa. Y perdonar a Lata, pero bueno, de vez en cuando, recuérdenme en el teléfono, porque me suele pasar, y yo anduve todo el día en la calle y vine totalmente con la cabeza de, de, de la nuca, digamos, entonces, sí, cuando estoy en casa estoy atenta a muchas cosas pero hoy me, me distraje una barbaridad bueno, chao, hasta luego espero que tengas un lindo programa y una linda noche, chao qué lindo que es estar en Mar del Plata pero en invierno pero en invierno bueno, mensajes que van llegando al 5354 6 6 5 Seguramente te quedaste enganchada por lo que hablábamos hoy en, en Regreso de Noche con, con Eduardo, con Eduardo Colombo, cuando en función de, de la inauguración oficial de la UMED hablábamos de cómo era la educación argentina hasta Martínez de Oso, ¿no? cómo, cómo llega la dictadura para romper esa vieja matriz que tenía tres canales en la educación secundaria armados para la, la pronta salida laboral. Fundamentalmente el perito mercantil, que en tercer año se convertía en tenedor de libros ¿eh? y podía comenzar a trabajar en algún estudio contable, y por supuesto el industrial, que una vez que terminaba ya eras técnico mecánico. El bachiller se preparaba para todas las las carreras humanistas era la previa de de todas las carreras humanistas por supuesto que esos compartimentos estancos impedían varias cosas pero la la más importante era que a ver si el bachiller no sabía usar el torno no era tan complejo porque el tipo no se iba a dedicar a eso ahora ahora Algunas materias del bachiller que tenían que ver con lo humanístico tendrían que haber estado en las asignaturas de los peritos y de los industriales. Porque la cosa venía muy técnica. En cambio lo humanístico solamente estaba destinado a los bachilleres. Más allá del absurdo, el gran dato por supuesto, el gran dato que... Que, que murió con Martínez de Hoz fue terminar con la mayoría de las escuelas industriales y fundamentalmente con las casas de altos estudios que tenían las ingenierías armadas para un país de, maíz, de matriz industrial. Ese país que estaba en el sueño de Martínez de Hoz de volver a la patria agroganadera de principio del siglo XX y que se disponga a exportar absolutamente todo, desde productos elaborados hasta planes económicos, fue la que terminó con ese segmento de la educación. Tal es así, fíjate qué dato importante. En el año 2002 cuando comenzó casi por obligación, en función de la devaluación que terminó con la convertibilidad. A, a operar la sustitución de importaciones bueno, allí tuvimos un gran problema porque se pedían torneros y no había no había en mi infancia y hasta mi adolescencia pero sobraban los torneros nosotros venimos de qué sé yo, de las fábricas a tres turnos de convivir con esas fábricas a tres turnos. Te cuento un dato personal. Yo tengo varias de estas batallas eh, librándolas día a día. A ver, son triunfos que solamente festeja uno con el espejo y nada más. Pero a mí me ayudan. Te confieso que yo no puedo usar el paragüita chiquitito el del botoncito porque para mí es el símbolo de Martínez de Oz. yo tenía 13 años en 1976 y me estoy viendo en el patio de primer año apretando el botoncito de ese paraguas casi como en una puerta al primer mundo como si se tratara de algo que algo sobrenatural ...apretabas el botón... ...el paraguas se estiraba... ...y se abría... ...la pucha... ...como se cagaron de risa de nosotros... ...con el tiempo... ...ya grande... ...pude entender que esos paraguas taiwaneses... ...eran descartables... ...que se vendían en las esquinas de Taiwán... ...un lugar donde... ...en algunos momentos del año llueve hasta tres o cuatro veces por día, sin los vientos que existen en Buenos Aires en invierno o en otoño. Vientos que hacen que ese paraguas te quede absolutamente destrozado cuando pasás por una de esas esquinas ventosas. Se vendían como paraguas descartables. Los usabas en, en esa lluvia coyuntural y lo tirabas a la basura. Y nosotros destruimos esa pequeña profesión que tenía que ver con el paraguero del barrio que arreglaba paraguas y bastones, generalmente paraguas, bastones, vendía sombreros. A cambio de ese pasaporte al primer mundo que era ese botoncito que abría el paraguitas. Te confieso que no puedo. Y vivo comprando paraguas de los grandes, pero no vienen de la misma calidad de los de antes. Me quedo con, con, con, con la mitad del paraguas en la mano cada tanto. Y a veces lo que hago es mojarme. Pero es una de esas batallas personales que tienen que ver con ese tiempo. Cosas que a uno le quedaron en la cabeza y que no quiere volver a. A mí la lluvia, a mí la lluvia No me inspira Y no me lleva, no me lleva A una salida Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro En AM750 Doctor Eduardo Colombo, muchas gracias por la disponibilidad. Le vamos a mandar el saludo a Eduardo seguramente en el día de mañana. Nana e Nada es una banda franco-argentina liderada por la cantante francesa Nana que llega en junio para presentar su disco Voilà. Entre nosotros estamos haciendo todos los puentes necesarios para que lleguen hasta aquí, hasta los estudios de las 7.50, y mientras tanto nos mandaron el material que van a estrenar dentro de un mes en Buenos Aires. Conocelos, es una banda de mucha mixtura, muchísima mixtura, de movida, vas a tener una voz en francés y sonidos eh, de Buenos Aires con, con, con bandoneones, bueno, escuchalos, arrancamos por Ojalá. Después vamos a seguir escuchando un poco más de esta experiencia franco-argentina que lidera la cantante Nana, o Nana, Nana en Nada, así se llama este grupo franco-argentino que va a estar en junio en Buenos Aires presentando Voilá. ¿Escuchaste? Ojalá en un rato vamos con un poco más. Ahora es Tiempo de Noticias en m 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 7.50 Argentina avanza Derecho a la información Horados 52 minutos Humedad 92% Temperatura 4 grados 8 décimas Los supermercados ya tienen la lista de 500 productos. El martes sería la presentación de la canasta que se acordó dentro del congelamiento de precios que dispuso la Secretaría de Comercio Interior. Se trata de productos de limpieza, alimentos, bebidas y carnes. Esta parte de la iniciativa irá acompañada del lanzamiento de la Supercar, la tarjeta de compras oficial. El sector inmobiliario celebró el proyecto de exteriorización de capitales. El titular de esa Cámara, Roberto Arevalo, señaló que respalda los esfuerzos del gobierno por reactivar la construcción y la comercialización de viviendas. Agregó además que la iniciativa que se va a discutir en el recinto el próximo 22 de mayo va a contribuir a descomprimir la situación del mercado inmobiliario apuesta en comunicación pública de este proyecto, el sector inmobiliario lo vio con en beneplácito, entiende que es positivo, por supuesto celebra el hecho de que el gobierno de alguna manera, en forma tácita, haya tomado, digamos, conciencia de que el mercado inmobiliario, tanto en la construcción como en la compraventa, digamos, en las transacciones inmobiliarias con respecto a las unidades usadas, haya tenido en cuenta en este proyecto, en este caso el CEDIN, que va a descomprimir el mercado, el Que tenemos nosotros Patria Grande El presidente de Uruguay pidió por el avance de la despenalización del consumo de marihuana. En alusión al proyecto de ley para ceder el control del cannabis al Estado, Pepe Mujica aseguró que la intención es desplazar a los narcotraficantes. También comparó la situación del mercado ilegal con la práctica de abortos clandestinos, al decir que la legalización saca el problema de la sombra. Deportes. Maravilla Martínez tiene nuevo retador, se trata del mexicano Marco Antonio Rubio, primero en el ranking mediano del Consejo Mundial que tiene al Quilmenio como campeón. En los próximos meses el Azteca podría disputar el campeonato interino en caso de oficializarse la lesión que sufrió el argentino en su mano izquierda. Humedad 92%, temperatura 4 grados 8 décimas. Jorgelina Roca. 7.50 avanza Derecho a la información Una versión más, la tercera, arrancamos por Mercedes, después seguimos por la multitudinaria, donde estaban Astor, Atahualpayupanqui, César Isela, eh, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Guadalupe Pineda, Inti Limani, Jairo, Serrat, aquella que se grabó en 1990 con el auspicio de la UNESCO, cuando Canción con Todos se transformó en Himno de Latinoamérica. Ahora, la del Quinteto Tiempo. Canción con todos La versión del Quinteto Tiempo Cuando está prohibido amanecer Es obligatorio empezar de cero Prohibido Amanecer En AM750 Tres horas Ya pasaron del nuevo día De este jueves 17 de mayo de 2003. Ya sabés que el pronóstico indica una máxima de 15 para el día de hoy y para el sábado, lluvias a partir de primera hora de la tarde. La máxima, 13 grados. Para el domingo, 16, y para el lunes, 18. Tres son. Tres. Son las tres en la Ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Como todos los viernes, madrugada de música latinoamericana. Milton Nacimiento. noite em meu viver forte eu sou mas não tem jeito hoje eu tenho que chorar minha casa não é minha e nem é meu este lugar estou só e não resisto Muito tenho para falar, só por Pela vida Me esquecendo De você Eu não quero mais A morte Tenho muito Que viver Vou querer Amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje com meu braço Esquecendo de você Eu não quero mais amar Milton Nacimento, Travesía. Ma, ma, yo, ma, yo, ma, yo. Mayo, o, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo. May, oh. Hoy abrimos el programa con José Quiroga. Desde Mendoza, hablando de sus dos últimos trabajos discográficos, Villegas y Canciones para Cuando el Agua Esté Calma. Dos trabajos discográficos que los buscás en internet, metete por José Quiroga, googlealo y lo vas a encontrar enseguida. Los podés bajar. Su objetivo fue que primero la gente lo baje, lo conozca y después sí, llegar con el disco a Buenos Aires, cosa que va a ser en el mes de julio. Vamos a escucharlo un poco más. José Quiroga, aquí y ahora. Duermo cuando hay sol en cada estación O cuando no estoy, tiempo que se perdió Duermo parado Si es que me estrello soy, y al despertar estoy, cuando me estrello soy, y hay emoción, tanto color, cada momento vivo soy, y hay una voz que siempre está. buermo es tarde para vivirlo en aquí aquí estoy con los ojos abiertos dormido y nunca cresto es que miro sin ver y cosas a la vez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 Me van diciendo un que estoy aquí, aquí estoy, y cuando duermo es tarde para vivirlo. Aquí, aquí estoy, con los ojos abiertos, dormido y nunca estoy aquí, aquí estoy. Que cuando duermo es tarde para vivir el hoy Aquí, aunque estoy con los ojos abiertos, dormido y nunca estoy. De José Quiroga que va a estar aquí en la AM750 cuando pise Buenos Aires en el mes de julio para hacer estos dos discos, pero en versión en amplia Se despertó el sol Cari, ¿qué estás haciendo? Oh, santo cielo, tu corazón está vacío No te preocupes, Caricito La comida tiene camino Ándate que puedas Dios feliz es, Se desvergó el sol. escucha qué dice. Подивися на свій. Ahí está José haciendo esta música de cantautor que tiene reminiscencias, yo le decía, de la Nueva Trova, pero no de, de la de Silvio y la de Pablo, sino fundamentalmente de la de Feliú. Él me decía que sí, que por ahí desde el punto de vista de su contemporaneidad había arrancado muchos giros de, de, de Feliú. Bueno, una muy linda charla que seguramente vamos a, a reeditar en julio cuando él esté por aquí, por Buenos Aires, presentando Villegas. Y canciones para cuando el agua esté calma ¿Alguna vez creíste A ocultar sin latidos? No me hables de copas Porque tengo mala fama yo ahorita. Y señora se puede enojar conmigo digo, Muy bien esta vez, muy bien Aníbal Troilo 750 Memoria liberada Por iniciativa del bloque de Nuevo Encuentro, la legislatura porteña va a celebrar el próximo lunes el 160 aniversario del nacimiento del poeta cubano José Martí, bajo el lema Patria es Humanidad. De la actividad que se va a realizar a partir de la hora 18 en el Salón Dorado va a participar el embajador de Cuba, José Lamadrid Mascaró, El escritor Vicente Batista Y la escritora Susana Chela Mauricio dijo que tenía algo que hacer Y que no... Si, si no llega, que arranquen eh, Que no lo esperen que, que no quiere causar ningún tipo de molestia Una sociedad perfecta Que llega a esta madrugada de música latinoamericana Juan Falú, Marcelo Mogilevsky y su versión de tristeza. love yeah. La angustia seca y mi niño, lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia seca cerca y mirar mensajes que van llegando a prohibido amanecer a, no, a la noche más larga del día, así. 53546655. Gustavo, hoy no puedo con mi genio y me hacerse acordar de una parte del discurso de Cristina. Cuando dice que Massa le mostró los botones antipánico que tenía en el municipio. Entonces ella dijo, que más le hubiera gustado ...que le hubiera mostrado los botones anti-sonzos... ...ay, te juro que... ...yo digo, bueno, el que lo agarró... ...yo creo que todo el mundo lo agarró... ...hay que ser muy sonso para no agarrarlo... yo no podía más de dar risa, chao... ...mirá Gustavo, yo te voy a decir lo que yo estoy pensando... ...porque acabo de escuchar lo que dijiste... Eh, ...de estas cuestiones de las redes sociales... Yo creo que la Nata lo que quiere es que estar vigente, es decir, que mañana se hable de él. En, el, en la medida en que se siga hablando de él, él sigue teniendo eh, presencia, rating, en la, o en la televisión o en las redes sociales o en las radios, se sigue hablando del tema. Es decir, la señora tendría que darle contestado cortito y al pie y ahí dejar. Y no que sale toda la gente a defender ni nada, quietito y sin darle tanta importancia. Me parece que esa es la forma de combatir todo este tipo de cosas, porque si no nos van a terminar, nos van a volver locos a todos. Es complejo, es complejo. Yo te pido que, que por un momento te pongas en, en el lugar de Susana después de haber perdido... Una hija en el circuito de la trata, en la mafia de la trata, después de haber peleado como peleó ella, poniendo el cuerpo, metiéndose, infiltrándose entre, entre las mafias, y después de 15 años, después de salvar a 1.400 chicas de ese negocio esclavista e infame, tuvo que que bancarse que la justicia tucumana, enredada con esa mafia, cómplice de esa mafia, le terminara planteando en la cara que no había culpables, con tantas y tantas y tantas y tantas pruebas reunidas en más de una década. Por eso digo que es, es jodido, es complicado el, el tema de, de, de, de no contestarle, ¿no? Eh, y con relación a, al, al primer mensaje al que hablaba, de, al que citaba a, a las onceras de don Arturo, como decía él en el capítulo final, el problema es que siempre la sonza queda preñada y siempre hay uno nuevo. Hola para el programa de Gustavo Campana. Bueno, te felicito por tu forma de hacer periodismo, me gusta mucho. Y lo, realmente ayer vivimos un día histórico, Cristina estaba hermosa, muy radiante, muy bonita, habló muy bien, muy emotiva, y con la presencia de un gran presidente latinoamericano, porque sigue siéndolo, como Ignacio Lula da Silva, que junto con Néstor, con Chávez, Correa, Evo, bueno, Cristina... Forjaron este, esta patria latinoamericana Esta patria grande que estamos viviendo ahora Con esta década ganada Bueno, y la primera universidad argentina y latinoamericana Que fue fundada, por un, construida por un sindicato Así que estamos viviendo realmente un movimiento histórico Sí, sí, coincido Absolutamente Y para mí a la distancia No, no lo dije a lo largo de, de la transmisión que hicimos con, con Eduardo Colombo, con Diego García Sáenz allá, con Valmiro Bainetti, también allí en Sarmiento al 2000 y monedas donde está la UMED, porque, bueno, no, no, no, qué sé yo, no daba. Pero la, la emoción que tenía eh, Víctor Santamaría cuando hablaba de De, de su padre, portero de edificio y de vivir en el sótano, de vivir en la terraza, eh, en otros tiempos, para el que ocupaba ese lugar laboral, no como, como el tiempo del presente, con, con un trabajo tan bien pago, digamos, bueno, lo justo. Me llevó a, a mi infancia... Yo también y, y llevo con marcado en, en, en la piel el hecho de, de, de ser hijo de, de porteros que la remaron bien debajo, que laburaron y mucho, que, que me pasaron esa cultura del trabajo en ese momento. ¿no? Para mí fue fundamental, yo lo viví de los 6 a los 12 años y el destino me puso en esta radio y, y hoy en esa transmisión Y se me venían todos los recuerdos de, de, de, de qué sé yo, de ir al súter a hacer de, de, de, de trámites con mi viejo, de, de mi carnecito cuando yo tenía seis o siete años de la obra social. Y ver eso hoy con Lula... Lo viví también como una, como una cosa así, si sí querés, personal, desde el recuerdo, desde tantas y tantas cosas que a uno se le viene a la cabeza, este, qué sé yo, el ambo, un Bud, del viejo para laburar, bueno, todo, todo, todo, todo, todo, el sótano, la terraza, todo lo que hoy citaba Víctor también estaba en, en mi cabeza porque eso fue parte de un tiempo formativo, este, bueno, fundamental, donde uno echa las raíces de lo que de, después va a ser, ¿no? Y la cultura del laburo a mí me llegó con mucha fuerza a partir de, del ejemplo de esos años, entre el 68 y el 75. Más mensajes. Ay, Gustavo, a vos te pasaba lo del paragüita. A mí me pasaba de ver cuántos comercios había de todo por dos pesos y me da una tristeza la gente comprando porquería cosas que se rompían. Había que ponerle dos pañales, uno era de gasa y otro era un chiripá. Y había que lavarlo. Yo tenía eh, los dos, se llevan 14 años, mis hijos, el, la mayor, con el, los más chicos, se lleva 14 años. Yo hice dos etapas. Eh, tuve chicos de vieja y, y, y, chicas, y dos chicas que se llevan cuatro años entre ellas ...y los dos más chicos se llevan un año y nueve meses... ...así que tenía pañales de dos... ...y le daba esa tablita que daba gusto... ...y la tengo y que, que no me vaya a salir de la vista mía... ...porque está toda la vida de ellos ahí... ...ahora, ellos no tienen ni idea... ...yo planchaba hasta las cintas de, lo, de los chiripá... ...todo es un cachivache... ...la vida de la gente que está metida en todo esto se ha transformado en un cachivache, todo cachivache. Mirá, entre tanta porquería esta mañana escuché eh, a un periodista que después, bueno, después te voy a preguntar a ver qué te parece, este, donde comentó que ya se estaba por, digamos, se había puesto en práctica eh, y ya lo tenían las células madres vos fíjate qué cosa tan importante que ningún medio lo ha dicho esto y sí lo ha dicho un periodista esa mañana y este serviría para el Alzheimer y para el Parkinson que es el problema que yo tengo con mi marido digo ay Dios quiera que, que pudiera él llegar a esto Cada 7.50 pasa algo Algo pasa en 7.50 Ya pagué la radio porque no lo soporto más. A ver, ¿a quién le ganaron ustedes con esa música? Ahora van a ver a Rod Stiguer, a todos esos putos que vienen de allá. Se quedan sin guita para ver a todos esos faloperos degenerados. Se llenan las canchas, son todos prostitutos los que van a ver a eso. Más aire. AM 750. ¿Escuchás? Te prendés. Un tema más para llegar al mini recital de esta noche cuando escuchemos a Ariel Carlino, su charango y su grupo La Leyenda con algunas voces invitadas que le van a poner color al repertorio de, de Carlino y, y La Leyenda pero un tema más de La Borgoña vendiendo lo que vamos a escuchar mañana en vivo en la primera hora blusera de Prohibido Amanecer del Sábado sacrí trataré de olvidarte antes de partir viejas maletas, La Borgonia mañana van a estar acá, mañana estarán en AM750 haciendo blues durante la primera hora de la noche más larga del día Campanadas en la noche prohibido amanecer la noche. Gustavo Campana de 0 a 4 en AM750 que Arranca el mini recital de esta noche con Ariel Carlino y la leyenda. En el primer tema, el invitado es Bruno Arias. Voy a tener un gran pesar, solo me dijo su voz, y en su silencio quedó de luz como el sol voy a tener un gran pesar eso me dijo en su adiós y humedeció mis alas desde un sor de su voz y en una penca durmió su pañuelito de amor y al despertar por el aire un bailecito silbo En el gran pesar solo me dijo su voz y en su silencio que indio de luz como el sol Dice un gesto vale más Dor, y a mi pecho se aferró por Dios un abrir marchó y el tiempo no pudo borrar porque el camino alejó su imagen alzar despidiendo ilusión en una penca duñó su de amor y al despertar por el aire un bailecito sin quiero intentar solo me dijo su voz pienso su silencio y de los como el sol Y le cito del dulce pesar para arrancar el mi recital de esta noche con Ariel Carlino, su charango y la leyenda, su versión de las 7 de abril. <música> versión de la 7 de abril de Ariel Carlino y la leyenda. Ahora, la humilde. Por este grupo que está liderado por un charanguista excepcional que comenzó siendo un gran violinista y que después tomó el charango como su, su instrumento. Y es algo así como uno de los grandes cultores contemporáneos de, del charango. Ariel Carlino y la leyenda. 3 horas 46 minutos que ya pasaron del nuevo día, que ya pasaron de este jueves 17 de mayo de 2013. La temperatura para Capital y alrededores sigue siendo tan baja como lo prometía el pronóstico del tiempo, poco más de 5 grados. Y para el día de hoy, bueno, están anunciando una máxima que va a rondar los 13. Para mañana, lluvias en Capital y Gran Buenos Aires. Si fue rey de los diablos, una fiesta fue a crear para ganarse las almas de los pobres del lugar. Amó a todos los diablillos en un gran salamanquear, ordenó un día martes, hagan carnavalía, el pueblo lo va enterrando y volverá a desenterrar. bandon ronda y jugar se hicieron protagonistas esos compadres bullay el pueblo descubrió bellos más antigua nefilidad huesos de abillos vida mujer vino esticar si se puni y la bailan meta copiar bailan meta copiar bailan meta copiar bailan meta